Aqueles que me estenderam a mão Dividi meu coração Hoje me recebem nos salões iluminados Cabelos prateados Mas eu não vou mudar Pois eu me apresento com o mesmo violão E o mesmo coração que ainda tem amor pra dar Sem Deus quando amanhece Como é bom a gente socorrer A quem padece Eu que já vaguei nas madrugadas E já fui o dono das calçadas Pra todos aqueles que me estenderam a mão Buenas tardes, Radio Escuchas de Radio Nauta. Arrancamos con un nuevo programa de Batuque Noir. Hola, Magui, ¿cómo Buenas, estás? Buenas tardes, ¿cómo andas? Bien, todo bien acá. Muy contento con este día. Acabamos de escuchar un samba de Nelson Cabaquiño que se llama Dono Calzadas, interpretado por Guilherme de Brito acompañado por Trio Madeira en un disco muy hermoso que se llama Trío Madeira y Guilherme de Brito interpretando varias parcerías con Nelson Cabaquiño, que es la figura que que nos trae hoy este programa de comienzo de septiembre, esperando ya el calor. Sí, ya perdimos la cuenta de qué número de programa es, por supuesto pero Nos vamos a acordar ya, cuando sea el programa número 100, ahí nos vamos a acordar Ya, ya, ya lo vamos a recuperar ese dato, ¿no? Todo lo vamos a recuperar sí, venimos, con, sí. venimos con la producción medio manca, y estamos haciendo recambio No, no, no, bueno, no, hoy tenemos, no por el... Hoy tenemos grandes figuras acá en la radio figuras. Nos acompaña nuestra amiga Flor Rubio que viene a cantarse unos ambas de Nelson Cabaquini Hola Flor Hola Maí, ¿cómo estás? Hola Flor. Perfecto, perfecto. Que ya tiene ahí un amplio repertorio para cantar de Nelson Cavagini, así que le invitamos. Está Jose ahí tomando unos mates con Guillermi, que está en la producción y Octavio Paulina como siempre operando nuestro programa. En la operación, así que tenemos un alto equipo. Hoy. Sí, bueno, recibimos varias algunas quejas del programa pasado, ¿no? Por porque no lo pudimos grabar varias personas que que nos escuchan en otro horario es y que bueno que nos preguntaban dónde dónde está el programa pasado ¿no? que bueno ya ya lo vamos a repetir de la misma manera pero bueno este programa eh, lo vamos a dedicar a, a comentar un poquito a conocer un poco la, la vida y, y la obra de nelson cavaquiño que es una figura fundamental en, en dentro del samba brasileros dentro del samba carioca y dentro de la música brasileña en general no porque Sus, sus interpretaciones van desde desde grupos de samba más tradicionales a, a grupos con otro tipo de formación, eh, interpretándolo de manera instrumental. Eh, bueno Nelson Cabaquiño realmente es una figura importantísima en, en la construcción de la música brasileña la identidad brasileña. Por eso no podíamos dejar de hacer un programita acá en Batuque Noir. Vamos a pasar el contacto de la radio, que es nuestra página web, es www.radionauta.com.ar El WhatsApp es www.radionauta.com.ar 21-670-5190 el correo es radionautafm arroba gmail.com y el teléfono fijo de acá es 451-6917 vamos a pasar el twitter no que es arroba radionautafm no sé quién se contacta con radionauta por twitter no instagram también ahora que veo radionauta 106.3 nos, nos vamos a tener que hacer un instagram nosotros también bueno vamos a escuchar una musiquita más si te parece Otito y arrancamos con el programa de la del día de las fechas Ahí escuchábamos el lloro caminando en la autoría de Nelson Cabaquiño en la interpretación eh, bellísima de Rogero Caetano en violón sechicordas y Eduardo Neves en, en saxofón tenor. Eh, impresionante, ¿no? Esta, esta dupla, Rogero Caetano Eduardo Neves, son dos músicos de Río de Janeiro eh, que están dentro de, de una generación de, de nuevos y grandes músicos, interpretadores y compositores de, de lloro que le están dando una nueva cara, no una música eh, de, de más de 100 años y que en Río de Janeiro hoy se sigue eh, reinventando de esta manera, como lo escuchábamos recién en este lloro, caminando de Nelson Cavaquiño. Este Nelson Cavaquiño es una figura fundamental, nace el 29 de octubre de 1910 en Río de Janeiro y fallece a los 74 años, eh, víctima de un efisema pulmonar, eh, y dejando una, una obra muy extensa ¿no? como san vista él nace a, como decía recién eh, en la década del 10 es un momento en, en río de janeiro donde se estaba empezando a, a, a encontrar ese, esa identidad y ese esa música que después íbamos a conocer como como samba carioque que después iba a, a fijarnos su estructura rítmica su estructura armónica sus melodías que como veníamos hablando los los primeros programas Eh, tiene una, una raíz africana ¿no? que eh, que llega a Río de Janeiro producto de una fuerte inmigración bahiana y que en Río de Janeiro se encuentra con, con la música eh, europea, las músicas de salón, el machiche, el lundú, las modas, las polcas, y que ahí se empieza a formar esta esta mistura que, que va a dar en, en lo que conocemos como el samba carioca. Y, y la historia de, de, de Nelson Cavaquín y su relación con la música es... Eh, una de tantas historias ¿no? de, de estos músicos eh, que empiezan a, a relacionarse con la música de una manera completamente intuitiva, y no de una manera formal, sino en la calle, encontrándose con, en las rodas de lloro. Su padre era tocaba la tuba en, en, el, en el grupo de la policía, en la banda de la policía, entonces también tenía ahí ese ese ese costado por su padre. La madre él era lavadera de un convento, Eh, y, bueno, en Brasil también es, es bastante conocida, ¿no? Esa tradición de, de los coros de las mujeres lavaderas. De hecho, hay varios discos eh, grabados eh, a principios de, del 2000 2000 y pico de varios grupos de, de mujeres de lavaderas de diferentes lugares de Brasil que, bueno, como se hacían ¿no? la, las piletas así comunes donde, donde las mujeres iban a lavar la ropa, ahí, además de conversar y de, de, de relacionarse, siempre se... Se, se cantaba no y, y eso también es una, una gran fuente de, de producción eh, cultural y musical en brasil Sí, también que tiene una tradición africana ¿no? que viene como de, de esta de esta relación con la música a través del trabajo no los que son los cantos del trabajo y que se y que llega también a, a brasil y que se traducen en, en esto que se ale de de los cantos de las lavaderas, entre otros, ¿no? Porque en el campo también, en, lo, en los trabajos del campo Sin va a duda. haber otros otros cantos muy tradicionales, que estaría bueno también en algún momento hacer algún un programa sobre eso, porque uh -huh. es súper interesante. Y, y bueno, y también este Nelson Cavaquinha, como decía Ale, va a formar parte de, de esto que nosotros venimos hablando de lo que es la bohemía carioca, ¿no? Sin duda. Eh, de, de qué manera así se acerca a él a la música y de qué manera compone, de qué manera... este toca y todo va, va a tener que ver con eso con, con, con ese arte callejero digamos y que tiene mucho que ver con, con lo que es la bohemía con la noche con el alcohol también ¿no? duda, y con sí, toda sí. esa ese circuito este nada súper rico así para el para el samba y para estas músicas sin duda y también nelson cavaquiño es un, un, una figura que, que marca claramente no es esa dualidad en la música brasilera que uno cuando empieza a conocer una cosa o lo que se, se conoce por los, los medios masivos o una cierta eh, idea colectiva, se cree que de todo en Brasil es alegría, ¿no? Eh, y, y Nelson Cavaquiño es, es conocido como, como el poeta que más le cantó a la, a la muerte y que más compuso en relación a la muerte En, ...en Brasil, y sus zambas están completamente atravesados por esa idea. Él, él cuenta en una entrevista eh, que en el año, en el año 18 hubo una, una, una epidemia muy grande en Río de Janeiro, producto de la falta de higiene, de la cantidad de personas que vivían en la calle y demás... donde murieron grandes cantidades de personas de hecho el padre de Pichinguinia muere ese año también producto de, de, de esas enfermedades que andaban dando vueltas y él cuenta que una imagen que él no, no se olvidó nunca de, de, de muy chico fue ver camiones con personas muertas ¿no? en, en la ciudad y, y que esa, esa relación con, con la muerte lo empezó a, a, a seguir desde desde muy joven y él bueno él decía que en realidad que él era muy feliz, que su vida era muy feliz pero que escribía le escribía la muerte para tenerla de amiga para que no se lo quisiera llevar, ¿no? Eh, y bueno, la verdad que es una figura que tiene varias historias y varias anécdotas y que figuras que hoy ya también se conocen con, como grandes renombres de, de la música brasileña como Ed Carvalho, Nelson Sargento, Chico eh, Huarque, John Bosco y muchísimas otras figuras eh, encuentran en Nelson Cabaquiño un compositor... Eh, Que, que posibilita muchas interpretaciones, ¿no? Eh, nosotros sabemos bien que, que Nelson Cavaquino era una figura que no tenía una, una formación musical formal y estricta, sino como vos decía May, en, en la bohemía carioca en las noches, eh, se cuenta que él pasaba noches enteras sin volver a la casa eh, y, y se quedaba por ahí, por ahí dando vueltas. Eh, Hay muchas cosas realmente para hablar de este, de este sujeto, muchas cosas lindas, pero podemos hacer una música, no ya que tenemos acá los instrumentos afinados, que no se nos desafinen ahora, y ahí vamos a seguir un poquito. Vamos a cantar dos músicas enganchadas, eh, la primera va a ser Juizo Final, de también de Nelson Cavaquiño, y Historia de un Valenci. Jake! Na mão do fraco sempre morre um valente. Quem diz? Não menti. Na mão do fraco sempre morre um valente. Sou daquele tempo do brancura, quando os fracos levavam forte para a sepultura. Quem diz? Não mente na mão do fraco sempre morre um valente quem diz finalmentemente oh, na mão do fraco sempre morre um valente quando eu fui em mangueira não eu dizia revolver feio parar acaba com a valentia quem diz Mente, a mão do fraco sempre morre um valente Olai de diz, quem diz? A ah, e na mente, na mão do fraco sempre morre um valente Na mão do fraco sempre morre um valente Na mão do fraco sempre morre um valente Foi Mangueira que chegou oh, oh, oh, oh. Foi Mangueira que chegou Mangueira é seu De Bambasco Mangueira são modestos Mas há sempre Força de expressão de mangueira são modestos, mas há sempre força de expressão, nossos barracos são castelos, em nossa imaginação. Oh, oh, oh, oh.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 Por la libertad de Facundo de basta de represión al pueblo mapuche. Basta de desapariciones forzadas. El Estado es responsable. Nunca nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca nunca Nunca Agenda Olga Vásquez. Sábado 9 de septiembre, desde las 9 de la noche, Otra Ventana cierra la quinta edición con la presentación de Atenas, de César González. Centro Social y Cultural Olga vázquez 60, entre 10 y 11. Se viene la vigésima quinta Fría La Plata, feria del libro Independiente y Autogestiva. 16 y 17 de septiembre en el Olga Vásquez. libros, poesía, editoriales independientes, danza, música, artesanías feria del libro independiente y autogestiva la cultura es de los pueblos por la expropiación de Olga Vásquez y de todos los espacios recuperados no a la privatización del espacio público no a la clausura de los centros culturales sábado 16 y domingo 17 de septiembre desde el mediodía En 60 entre 10 y 11. Programación y novedades en nuestra página. Flía La Plata. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3 Seguinos en la web, radionauta.com.ar 106.3 En Radionauta está sucediendo Batuque Noir. Seguimos con Batuque Noir. Cómo me, cómo me empolga, ¿no? Ese faro co te las ganas de tocar me dan siempre tenemos que cambiar esa cortina, no puede ser. no bueno, me dan ganas de, de hacer otra cosa que no sea tocarlo. Bueno, seguimos acá en, en este programa dedicado a Nelson Cabaquiño, como decíamos el nace a comienzos del siglo 20 en Río de Janeiro y bueno, ahí empieza empieza a, a desarrollar su vida musical eh, en el conociendo el entorno, como decíamos antes, ¿no? Conociendo la turma de Estacio, que es esta este grupo Ismael Silva, Eh, Mano Degar, Brancura, toda esta gente que, que fueron los que le dieron el andamiento que hoy conocemos al samba y que tenían un, un gran desarrollo de, de, de, de la rítmica y, y que Nelson va a pegar mucho en, en su cavaquinho, él empieza, empieza a tocar cavaquinho desde, desde joven, ¿no? Eh, Y, y pasa la guitarra tiempo después, eh, pero su, su técnica es una técnica bastante rudimentaria, ¿no? que reconocida por, por varios músicos eh, brasileros como una técnica que, aunque rudimentaria, eh, resuelve rítmicamente y armónicamente eh, cosas en la guitarra que, que, van a, que van a marcar, van a ser muy identitarias, ¿no? Es imposible no darse cuenta que es él que está tocando la guitarra, eh, como, como podría pasar con muchas otras personas, ¿no?, que, que aprendiendo con un profesor o un maestro... agarra lo que lo que el profesor le va pasando una cosa así en este caso eh, su, su desarrollo musical con tanto con el cavaquino como con la guitarra eh, es un desarrollo eh, intuitivo con algunas cosas que les pasa le pasa a algunos amigos de, de, de, de la época pero sobre todo haciendo y, y mucha gente llama la atención sobre sobre el desarrollo armónico de, de las músicas de nelson en relación a, a esta falta de, de de instrucción formal eh, en la música eh, pero bueno como como nosotros venimos haciendo bastante hincapié en todo el programa eh, las primeros 40 50 años en río de janeiro del siglo 20 son años muy musicales donde la música eh, forma parte de, de la vida social de una manera eh, digamos medular no él conoce ahí como eh, patrullando patrullando el morro de manguera conoce a cartola conoce a, a Carlos callasa conoce al, al propio noel rosa eh, y empieza a llevar una vida en esos eh, en esos términos no vendiéndose ambas como como también ya hemos hecho referencia que estos compositores han eh, que eran, tenían por ahí un, un, una vasta experiencia en componer, tal vez a la hora de presentarse en vivo, en una radio o, o donde fuera en el momento, por ahí no tenían tanto esa, esa capacidad, eh, entonces se veían muchas veces obligados a, a, a, a vender sus ambas. En el caso de Nelson Cavaquinho, él, él siempre tuvo una, una vida muy pobre y se, se, se, se, se supo no en su momento que él llegó a vender sus zambas por una noche en un hotel o dos noches en un hotel o por la comida que comía en un lugar. Eh, es decir, llevando a su, su, su producción artística, no que, que bueno me imagino que él en ese momento no... no sería tan consciente de eso, pero vendiéndosela a alguien por una cosa que se le iba a terminar en un, en un momento. no Hoy uno piensa, cuando cuando una persona compone una música y quiere hacerse famoso, ganar guita, eh, la, la vende, pero sabiendo que eso le va a dar plata durante mucho tiempo. En este caso, todo lo contrario, ir a vender una una, una música por algo que iba a satisfacer eh, una necesidad del momento, no que habla... Eh, a, a mi entender muy claramente de la situación en la en la que vivían los músicos de este tipo eh, en esa época nelson cavaquiño empieza a trabajar en la, en la policía militar eh, con, con 20 años eh, porque bueno es obligado al igual que Noel Rosa, es obligado a casarse con una con una chica que conoce menor que él el padre de esta de esta chica lo lleva parece ser medio forzadamente lo lleva a una comisaried a, a, a que se case no porque había había ...estado con su hija... ...que era un, una, una chica menor... ...que él y bueno... ...entonces en esa época no había... ...no había noviazgo de, de fin de semana... ...no había ese tipo de cosas... Y ...era para una vera, para siempre... ...era complicada la cosa... ¿no? Eh, él, ...y bueno, el Nelson era una persona muy pobre... ...entró a trabajar en la policía militar... ...y gran parte de sus historias... ...y, y de su desarrollo como, como zambista... ...están ligadas a su trabajo como, como policía... ¿no? ...porque él había entrado en la, en la, en la caballería... Y le tocaba, en un momento le, le tocó empezar a, a patrullar el, el morro de Mangueira y él cuenta cuando llegaba ahí a, eh, al, al, al morro que se empezaba a encontrar con los zambistas, que escuchaba un samba escuchaba el otro. Y hay una historia que es muy muy famosa de él, que él dice que ataba siempre el caballo en el mismo lugar y que una noche después de horas de estar escuchando samba cantando, eh, tomando algo, qué sé yo, cuando cuando quiere, cuando quiere se quiere acordar el caballo había desaparecido y ya habiendo no habiendo perdido toda esperanza de recuperarlo cuando vuelve el caballo estaba en la, en la, en la comisaría como si ya supiera que era conducido por un, por un bohemio no en este caso eh, nelson cavaquín una figura que como cande de la policía pasa se, se transforma en un gran gran compositor eh, de samba que bueno curiosamente gran parte de sus músicas Eh, son músicas inéditas y que nunca nunca nadie tocó, que muchas personas eh, no conocemos justamente porque su, su relación con la música era eh, de composición de una noche, inclusive gente que, que cuenta que, habiéndolo escuchado durante una noche entera, eh, cantar al día siguiente o a los días se lo encontraba y le decía no, ¿cómo se llama el samba ese que cantaste el otro día? Y ni se acordaba, eh, porque no los escribía o porque eran de, de, de un, del momento y que después ya no, no, tenían, no tenían validez. Esta figura de Nelson Cavakin, una figura increíble realmente de la música brasilera eh, que, que muestra claramente que, que el samba no, no, no solamente tiene eso de la alegría, eh, sino que también eh, sus sus personajes y sus figuras viven y han vivido unas, unas historias así bien bien duras, ¿no? Y que no que no tienen mucho de alegre. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer eh, Gotas de Lugar Vamos a hacer un samba muy hermoso Que se llama Gotas de Lugar Que es de Nelson Cabaquiño Y Guillermo de Brito Una, una perla, digamos Si pudés irrubar Las gotas de lugar samba de nelson cavaquiño y Guilherme de Brito interpretado acá por la amiga flor rubio acompañada en Guilherme en cavaquiño y octavio en la guitarra este samba es forma? un hijo josefina acá en, en, en, en termo termo termo tamborín el solo bueno el solo que hizo no, no no se llegó a escuchar todo pero un solo divino de termo no este samba que acabamos de, de tocar es un samba que está en un disco Que se llama cuatro grandes de samba que es un, un disco donde se encuentran cuatro figuras monumentales no del samba, como es eh, Candelia, Elton Medeiros, Nelson Cavaquini y Guillermo de Brito. Es un samba, y Don Ivón El también tiene alguna participación en el, en el disco. Es un disco que tiene canciones muy, muy hermosas, como como esta que acabamos de, de, de cantar. Eh, bueno, Nelson Cavaquini, al, al igual, en este sentido... Eh, tiene una, un, una relación parecida con, con Cartola, ¿no? con la música, porque su, sus sus discos y sus músicas empiezan a ser grabados así en, en discos, en LP, eh, cuando él ya tiene más o menos unos 60 años. Eh, porque él bueno, era un tipo que no, no no tenía una idea de ser artista, de tener una carrera. Eh, hay gente que, bueno, el mismo Guilherme de Brito, que es uno de, si no es un más grande parcero, no con el cual compuso una enorme cantidad de músicas, él cuenta que estaba lo conoció un día en un bar eh, a Nelson Cavaquino, tocando que él tocaba para la gente de la calle, para las prostitutas, para los periodistas que iban ahí a los bares, eh, era un tipo que tocaba ahí, Y dice que él se iba a trabajar, salía del tra había estado no sé cuántas horas trabajando y volvía y el Nelson seguía como si no como si no hubiera pasado nada, ¿no? Eh, Beth Carvalho también cuenta que, que lo, lo conoció de esa manera, ¿no? Tocando en los bares más escondidos de los suburbios carioca para dos personas, para tres personas, tocando durante horas, ¿no? Como eh, nosotros. Como nosotros. <risa> tocando para dos personas, tres personas. Tocando la música de Nelson, ¿no? Por lo menos. No, y, y esto es muy muy interesante ¿no? porque eh, un, una obra como la del que que se cuenta por centenas dicen que, que más de 600 ambas que están en su composición más los que pudo haber tocado y compuesto sin, sin recordar y mucho menos eh, muestran un, un, una facilidad para, para el lenguaje de la composición eh, muy muy grande ¿no? y es un y es un músico que es súper interpretado súper interpretado chico huarque aún cuando cuando nelson estaba vivo grabó muchas de sus músicas bueno ver carvalho también eh, se, se transformó en una de sus grandes intérpretes ella cuenta la historia de cuando de que lo conocía no de los bares pero que en medio no se le animaba a acercar porque siempre estaba medio medio medio borrachín que tenía miedo de que fuera agresivo o alguna cosa así ella siendo teniendo 17 18 años y Un, ella cuenta que un día se, se le acerca se le sienta al lado en un, en un, en un bar y se le pone a cantar un samba de él y él no, se quedó loco con esa situación y a partir de ahí él le empezó a dar sambas Folia secas por ejemplo es un samba que, que nelson cavaquiño le le dona digamos a ver carvalho para que ella cante y bueno con el cual ella se hace súper súper famosa no más allá de que ella ya tenía una carrera comenzada es este samba que la va que la va digamos a, a poner ahí entre las entre las grandes cantoras del samba Noelis Regina también grabó Folias secas. Bueno, todo el mundo grabó, grabó músicas de Nelson Cavaquinho. Eh, y hay un disco muy lindo de un grupo de, de Río de Janeiro que se llama eh Pagode Jazz Sardinia que, que tiene varias músicas de él eh, así de manera instrumental, más más eh, con un lenguaje más lacero, digamos. Eh, donde bueno, Uno también eh, puede reconocer Eh, que músicos por ahí de, de más ligados a la música instrumental o al jazz, reconocen en sus composiciones un, un nivel eh, melódico interesante como para inclusive poder interpretarlo instrumentalmente ¿no? eso es bien interesante ¿Cómo se nos va eh, la hora acá Octavio? Impresionante. Impresionante Es hora de tocar un temita más ¿Qué vamos a tocar? Claro. Flower dirá Flora espinho. A flor de espinho. Ai, mamãe minha. tira esse sorriso do caminho quero passar com a minha dor hoje para você eu sou um espinho espinho não machuca a flor eu sou errei quando juntei minha alma sua o sol não pode viver perto da lua seu sorriso do caminho eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou espio Espio não machuca flor Eu só errei quando juntei minha alma a suar O sol não pode viver perto da tua Eu a minha má, a minha dor E o meu sol e os raços da Eu na sua vida já fui uma flor Hoje sou espinha seu amor Tire o seu sorriso do caminho Eu quero passar com a minha dor Pra você eu sou espio Espio não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma sua O sol não pode viver perto da lua E no espelho que eu deixo a minha mala flo noxe zo espir zeo amour jira zo so do caminho eu quero passar com a minha dor hoje pra você eu sou espir espir na ma chuva De perto da lua. Tu song na pode de perto da lua. Tu song na pode de perto da lua. Hermoso este samba también a Flores Piño, ¿no? De Nelson Cavaquinho y Guilherme de Brito. Tremenda dupla, ¿no? Eh Eh, saca tu, tu sonrisa de mi camino que quiero pasar con mi dolor. Bueno. Gracias Nelson Cavaquiño Sí, después tiene otras frases de feliz que quien sabe sufrir, ¿no? Feliz quien sabe sufrir. <risa> Ese tipo de frases. Es tremendo. No, pero eso es interesante, ¿no? Porque el samba, el samba y la música brasileña está su raíz, eh, su identidad na, nace de eso. Romil, que es otro gran poeta Brasilero él habla de sufrimiento satisfactorio <risa> sufrimiento satisfactorio increíble, un, un concepto interesantísimo para la, la composición de, de músicas ¿no? y, y también para ver esto, por ahí nuestro nuestro objetivo como, como programa de radio y, y, y al trabajar con, con música brasilera, es eh, pasar un poco de esto, no no de tristeza y dolor, pero sino mostrar que, que la música brasilera o la cultura brasilera no tiene nada... o Tiene poco que ver con lo que con lo que nos pas, nos muestran los medios de comunicación y mira se nos pasó por alto hoy es el día de la independencia en brasil eh, 7 de septiembre eh, y bueno se, se desarrollan cantidades de, de eventos en, en toda la argentina eh, donde se celebra brasil y bueno uno ve cosas eh, que bueno no sé si son tan tan fielmente esa, esa raíz brasilera que personajes como nelson cavaquiño bueno eh, representan ¿no? o, o que en su o que en su obra y en su vida se puede se puede ver esta la vida real de las personas lo ¿no? que finalmente es lo que hace que las músicas sean tan bellas eh, no la idea de querer ser un artista o querer hacer una, una linda canción sino tener algo para decir y saber decirlo de una manera poética las las historias de las músicas de nelson cavaquiño son historias siempre cargadas de, de, de mucho sentimiento eh, muchas veces también escribiéndole a la muerte pero de una manera poética que hace que cuando uno lo cante eh, sea también sea alegre bello. sea sí. también alegre poder cantarlo eh, y eso eso es el samba eh, bueno, ya que estamos acá con varias amigas de La Mulherada, José, Magui y Flor eh, ¿podemos no ir adelantando algo de, de la roda que se, que se viene? Jueves 21 ¿cómo, cómo va a ser la ya cosa ahí? así que volvamos a pasarlo ¿Cómo, ¿cómo va a ser la cosa? No, no cenar, bueno, el, el, el jueves 21 de septiembre el día de la primavera, que arranca la primavera tenemos roda de samba con Uquilomuda Mulierada, roda de samba entre mujeres, en en eso estamos roda menstrual <risa> nuestra roda mensual que nosotros le decimos menstrual, porque bueno por lo ¿Por obvio qué? <risa> ¿por qué? Vamos a explicar por qué, ¿no? Roda de mujeres, bueno, sí. Eh, los esperamos, es a, a las 21 horas, en eso estamos, 8.41 y 42. Claro que sí. ¿Está la agenda de este fin de semana? ¿cómo, ¿Cómo venimos? tenemos ¿Sabemos de algún toque, alguna cosa? Eh, no sabemos de nada. No, ahora, ahora se va a encargar ahí la producción de... De buscarnos algo para para pasar. No, bueno, <risa> sí, dice, sa sa sí. sabemos que sabemos que <risa> los amigos de, y amigas de Arrastapeo van a estar tocando en, en Capital. Eh, creo que es el sábado o el domingo, no sé. No el, sé sábado, el sábado, sábado ¿no? 15, 30 horas. Ahí en, en Buenos Aires, creo que es en Avenida de Mayo, que va, bueno está, este mo está movida de, de Buen Brasil. Buenos Aires Celebra Brasil. por También por esto que comentaba recién del Día de la Independencia, va a haber una, una linda movidita ahí eh, de cultura brasileña, va a haber mucho morfi. Eh, rico para, para para degustar Unas lindas ¿Sí? músicas ¿Y Morphe? Morphe, Morphe rico <risa> Exactamente Bueno gente, se nos está terminando El programa del día de hoy eh, Según tengo entendido La producción me, me, me informó Hace unos días, parece que se nos viene un Paulinho de viola cerca programa que viene eh, No sé programa doble. programa doble de Paulinho o sea, de Aviola Se anda diciendo por ahí ¿no? Se anda diciendo por ahí Bueno, gente, nos vamos a despedir con alguna musiquita que nuestro operador quiere elegir. Son todas muy bellas. Muchas gracias, Rodo, por estar ahí en la operación. Guilherme, ahí en la producción del piso. Gracias, Flor, por venirte claro. a cantar unas musiquitas. Muy muy hermoso. Gracias, José, también por estar acá. Tocando el termo. Tocando el termo de, de esa manera <risa> tan tan habilidosa. Bueno, gente, nos encontramos eh, en el aire del batuque el jueves que viene. Buenas tardes. Hola, pues. Eu não achar ninguém Sempre sou E a vida vai seguindo Assim não tenho quem tem dó De mim Estou chegando ao fim A luz negra de um destino cruel Ilumina o Teatro Cinco Onde estou desempenhando o papel De palhaço do amor tro do amor